Hay muchas eh, cosas, eh, negativas en la energía nuclear, pero también hay muchas cosas eh, positivas y mucho mito, mucha leyenda que tenemos eh, que conocer un poco. Hay demasiada negrura en lo que hemos eh, creído sobre la energía nuclear. El cartel que dijo que estaba cerrada. Eso es eh, lo que explica nuestro siguiente invitado Alfredo García en el libro, su libro La energía nuclear salvará el mundo. Que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte. El La ciencia contra los mitos Alfredo García, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, encantado de estar con vosotros. Bueno, has eh, trabajado en Asco, has trabajado en, en varios eh, sitios, en varias eh, centrales nucleares. ¿Qué se puede decir para la gente que, bueno, la gente asocia lo nuclear, lo siento, a Chernobyl, no? bueno, eh, quiero matizar una cosa he trabajado solo en una central nuclear que es ASCO una 1 dos 2 que tiene dos reactores y trabajo allí desde hace 22 años y sigo trabajando allí la gente lo asocia a, a, a Chernobyl porque es la referencia que tiene pero al final eh, eh, lo que intento hacer es explicar Chernobyl no es un ejemplo válido para, para estar en contra de la energía nuclear, porque es una central nuclear que no tiene nada que ver con nuestras centrales nucleares. Es un diseño totalmente diferente, se diseñó para producir plutonio, no tenía edificio en contención, eh, tenían un montón de cosas diferentes de nuestras centrales, por lo cual, hacer una equiparación, es, es, yo creo que no es viable, no, no tiene sentido. Hay mucho de mitos sobre la energía nuclear. Eh, durante sí. muchas décadas se ha estado machacando lo que es y lo que significa la energía nuclear. Y ha conseguido que se cree y se genere un poquito de mito. Tiene un poco de imagen negativa, pero no corresponde del todo a la verdad, ¿no? Claro, es que realmente cuando de una tecnología solo se habla mal, al final la conclusión que tienen las personas es que es, que es negativa, ¿no? Y sin embargo a esas personas le dicen, bueno, pero no creo que nadie que haya tenido cáncer y que le haya hecho un tratamiento con técnicas nucleares precisamente para curarle esa enfermedad. Al final la energía nuclear y la tecnología nuclear es una herramienta y como cualquier herramienta se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Y dentro de hacer el bien se puede utilizar de manera correcta, con protocolos, con formación y con preparación adecuada o, o de manera inadecuada, que es lo que ocurrió precisamente en Chernobyl. Cuando vamos al médico decimos, eh, pues, hágame una radiografía, no nos estamos dando cuenta de que lo que estamos pidiendo es una radiación, ¿no? Claro, esa es radiación ionizante, son claro. rayos X... Son rayos X que eh, tienen una cierta probabilidad de alterar el ADN de nuestras, de nuestras células. Eso no significa que hacerse una radiografía sea malo, sino simplemente que hay que minimizar el número de radiografías Y, y ya los médicos, lógicamente, eso lo tienen en cuenta, es decir, no se tiene que hacer a eh, tontas y a locas la, la, es radiación que recibimos, pero hay que tener en cuenta que, en el fondo, como explico eh, en la divulgación y, y, en, y en mi libro eh, la, eh, todo es radiactivo, incluso nosotros mismos lo somos. Eh, fíjate, en tu libro lo cuentas, eh, pero es verdad, si la gente supiera todo lo que está a su alrededor que es radioactivo, pues seguramente no se movía de la cama, ¿eh? <risa> bueno, eh, en el libro lo explico, la el, Eh, eh, todo lo que comemos es radiactivo, los materiales que nos rodean no son, nosotros mismos somos radiactivos, es decir, dormir al lado de una persona eh, te produce una dosis radiactiva. Eh, lo que hay que entender es la dosis. Lo importante, eh, cuando se habla, ha hallado para Celso, lo importante en cualquier cosa que tenga algún riesgo es la dosis. La dosis que recibimos eh, por vivir en nuestro entorno habitual eh, que, que producimos nosotros mismos o los alimentos que ingerimos es una, es una dosis minúscula y que no supone ningún riesgo importante para nuestra salud, es decir, podemos estar totalmente tranquilos. Acabamos eh, mucho en el programa, citamos eh, mucho, muchas referencias y muchas informaciones que tienen que ver, al final de todo, con el cambio climático. Bueno, pues uh -huh. tú dices que se puede utilizar mucho y positivo de la energía nuclear para luchar y vencer al cambio climático. ¿Por qué? Porque la energía nuclear eh, está, está, está diseñada para funcionar, eh, para producir electricidad eh, y, además, lo hace con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, cuando está produciendo electricidad, no genera emisiones en ese momento. Lo que pasa es que, lógicamente, si consideramos todo el ciclo desde la minería La construcción o el desmantelamiento sí que se producen emisiones porque se utiliza maquinaria, ¿no? Igual que ocurre con las renovables. Eh, eh, si miramos las, eh, los datos eh, científicos, la energía nuclear produce las mismas emisiones que los aerogeneradores, por ejemplo, y son muchísimo más inferiores que las que producen el, el carbón el, o el gas natural, que son los que están produciendo la combustión de materia orgánica o de materia fósil orgánica es la que está produciendo calentamiento global. Las, las centrales nucleares lo que producen es grandes cantidades de energía independientemente de las inclemencias del tiempo. Por eso yo considero que son unas aliadas imprescindibles de las energías renovables variables que por ejemplo tenemos en España que es la energía solar y eólica que todo el mundo sabe que no siempre hay sol y no siempre hay viento y el respaldo necesario para esas energías eh, considero y creo que técnicamente es totalmente viable que sea la energía nuclear No sé si acierto o me equivoco pero por ejemplo, energía nuclear la gente piensa por ejemplo, la bomba de Hiroshima y Nagasaki ¿es sí. válida esa, esa asociación de ideas? Claro, es como si yo le digo eh, cuchillos y le digo bisturís o le digo bayonetas. ¿no? Al final eh, son todo cuchillos, pero unos pueden servir para salvar vidas y otros eh, pueden servir para quitarlas. ¿no? Al final es una herramienta. El, el, el uso militar de la energía nuclear, de esa herramienta, es un uso negativo y que eh, yo abogo porque desaparezca, porque no, tiene, eh, no, no es positivo para, para la humanidad. Sin embargo, los usos beneficiosos, como es la producción de electricidad, O la, o, la, ...o la medicina nuclear, por ejemplo, son totalmente positivos. Y además, una cosa que muchos intentan mezclar esos, esas dos tecnologías... Las tecnologías nucleares, militares y civiles están totalmente separadas. Nuestras centrales nucleares no tienen ningún vínculo militar. Nuestro combustible usado no se puede utilizar para hacer bombas. Y eso, pues, bueno, lo intento explicar eh, constantemente. Y lo explicas en el libro, en este libro que se acaba de publicar, la energía nuclear es al mundo. Un libro en el que no obvias el hecho de que la gente tiene una imagen, una imagen... Eh, labrada durante mucho tiempo una imagen negativa de la energía nuclear que parece que se asocia a lo malo pero es que también hay cosas un poquito eh, llamativas o un poquito que hay que matizar por ejemplo, cuando hablamos de energía nuclear en los últimos años se ha hablado mucho y no sé si es positivo si no lo es, si crea radioactividad eh, si puede crear algún problema se ha hablado mucho de los cementerios nucleares uh -huh. Sí, fíjate que ya incluso la palabra, que, la expresión que se utiliza ya tiene una connotación de muerte, ¿no? Cementerio, de... sí, sí. Cementerio, ¿no? Cuando en realidad es un almacén de combustible usado. De hecho, eh, eh, hay quien habla de combustible gastado, y yo prefiero utilizar el término usado, y te voy a decir porque En los reactores actuales eh, que estamos, eh, que tenemos en España, por ejemplo, eh, somos, solo somos capaces por nuestra tecnología, cuando se construyeron, de aprovechar el 5% de la energía del combustible. Eso significa que el 95% todavía está ahí, y por eso sigue siendo radioactivo durante tanto tiempo. Eh, con lo cual, De algo que compramos o que, o que adquirimos y solo aprovechamos su cinco, un 5% de su capacidad. Eh, para mí llamarle residuo eh, me parece absurdo si tenemos tecnología para aprovecharlo. Bueno, pues ya se están desarrollando reactores de cuarta generación, los nuestros son de segunda, los de tercera son más evolucionados, pero todavía siguen aprovechando ese 5%, pero se están desarrollando reactores de cuarta generación, ya hay uno en funcionamiento en Rusia, que son capaces de extraer más del 99% de la energía del combustible, no solo del nuevo, sino también del usado. Es decir, que esos eh, almacenes de residuos radioactivos o de eh, combustible usado pueden ser también un almacén, un recurso para luego vender ese combustible o simplemente instalar centrales nucleares en España. De cuarta generación, que aprovechen ese combustible. Por ejemplo, eh, sigo con eh, mitos eh, que de verdad hay que de leyenda, porque por ejemplo, eh, Chernobyl ocurrió, ha pasado mucho tiempo, pero <coughs> y cuando se estaban curando las heridas de Chernobyl, llega Fukushima. Y la fascina todo, ¿no? Porque hablamos de la central de, de Fukushima como eh, si el problema hubiera sido lo atómico, ¿no? Bueno, el problema era una central nuclear, pero una central nuclear que sufrió uno de los mayores seísmos de la historia y que lo superó sin ninguna clase de problema. Es decir, eh, la central nuclear resistió el seísmo y paró automáticamente y no tuvo más inconveniente, como el resto de centrales japonesas que no dieron más problemas. El problema fue el tsunami que vino... Eh, posteriormente, ¿no? El tsunami inundó la central nuclear, afectó a los generadores diésel de emergencia que alimentaban que servían para refrigerar eh, pues, suministrar energía eléctrica para eh, refrigerar los reactores y al no poder refrigerarlos, los reactores pues, eh, se calentaron y se fundieron ¿no? fue una fusión eh, y colgó con emisiones radiactivas. Fue un accidente nuclear, es, es innegable eh, nos obligó a revisar Eh, ...la seguridad en todas las centrales nucleares... ...que ya era muy alta, pero eh, se revisó nuevamente... La, la, la, ...la seguridad en todas las centrales nucleares del mundo... Y además se hizo una enorme inversión para intentar estar preparados para situaciones no previstas inicialmente en el diseño. Eh, y luego, lógicamente, hay que comparar. Es decir, si tenemos una central como Bandellos, que también está al borde del mar, pero está a 23 metros de altura sobre el nivel del mar, pues un, no es creíble que en el Mediterráneo se produzca un tsunami eh, de 11 metros, eh, aquel, aquel fue de 11 metros, que debería ser de más de 23 metros de altura. Es decir, se tienen que comparar. Eh, eh, datos equivalentes ¿no? entonces realmente se hizo una, inver una, una inversión muy grande, pero una cosa que no se ve en mucha gente es que en el accidente de Fukushima con todo lo grave que fue no se ha producido todavía ni una sola muerte por, eh, por efecto de la radiactividad del accidente, ya han pasado ya nueve años no se ha aumentado la incidencia del cáncer como preveían los modelos en base a la dosis, con lo cual podemos decir que fue un accidente muy grave pero sin de momento ni una sola víctima mortal por radiactividad. Generó muchas noticias eh, pero no muertes, ¿no? Exactamente. exactamente. Sí, sí. Y también se puede utilizar, tú lo comentas y lo explicas, por ejemplo, la energía nuclear como combustible, por ejemplo, para viajes espaciales. Pues sí, sí, es, es una de las eh, formas que, que se pueden utilizar, eh, una de las aplicaciones tecnológicas de, de la energía nuclear. De hecho, ya se está utilizando, hay eh, muchos eh, dispositivos que tenemos en el espacio, rovers que tenemos en Marte que se alimentan de energía nuclear y, y se mueven por, eh, independientemente de si hay sol o, o, o hay tormentas de, de arena, eh, se mueven por, por Marte eh, gracias a la energía nuclear. La propulsión nuclear es una, es una de las eh, líneas de investigación Eh, de los científicos y de hecho, por ejemplo, la NASA ha diseñado recientemente una mini central nuclear para colonizar, por ejemplo, para establecer una base en la Luna o, o incluso en Marte, ¿no? Es decir, eh, para conquistar el espacio necesitaremos también la energía nuclear. Y por ejemplo también vamos a necesitar el espacio y la energía nuclear para conquistar un poco el futuro de la lucha contra el cambio climático, ahora que se habla tanto de las energías renovables, de los combustibles hay que no sean fósiles, de los combustibles que no ensucien el espacio o la atmósfera pues llega la energía nuclear que tiene eso Claro, es que cuando... Eh, yo lo que distingo siempre eh, es entre energías más limpias y energías menos limpias. Hay quien dice, eh, preferimos energías limpias y las energías limpias no existen. Cualquier tipo de energía tiene algún tipo de residuo, algún tipo de minería que, que tiene subproductos que muchas veces son tóxicos. Eh, es decir, mucha gente no sabe que los paneles solares o los aerogeneradores eh, generan residuos tóxicos eh, durante su minería, su construcción y luego durante su desmantelamiento que se tienen que tratar con seguridad. Pero comparemos esos residuos tóxicos con los que emiten los combustibles fósiles que los emiten directamente a la atmósfera es decir, que algo sea eh, potencialmente peligroso Eh, no supone un gran riesgo si se trata con seguridad, que es lo que se hace con los residuos radioactivos y con los residuos de las renovables. Sin embargo, los combustibles pueden ser emiten a la atmósfera, son los causantes de más de 7 millones de muertes por la contaminación del aire cada año y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y por supuesto del calentamiento global que estamos sufriendo. Tú trabajas en Ascón, eres operador nuclear como operador nuclear estás en Twitter. ¿Cuál es la respuesta de la gente ante este tema? De primera se Lo que te digo, ¿no? La energía nuclear en sí misma, eh, a nivel genérico, luego eh, podemos eh, comentar y eh, hay eh, pero a nivel genérico genera una serie de, pues, eh, de reservas. Pero ¿tú qué te sí. has encontrado en la gente? Bueno, me he encontrado de todo, en mi entorno lógicamente, eh, eh, viviendo cerca de la central nuclear, pues en el entorno no, no supone, nadie te hace preguntas eh, o, sí, nadie, nadie tiene yo, miedo Yo ¿no? imagino cuando te preguntan ¿estudias o <risas> trabajas? Te digo, no, de, trabajo en una central nuclear sí, No sé eh, no si sí, sirve que, eh, para ligar un poquito impresi Sí, impresiona, ¿no? te dicen que si brillas por la noche las típicas sí, bromas ¿no? Sí. Eh, eh, de que si eres como con CISO, te gusta si sí. te gustan las rosquillas ¿no? pero eh, Hay, es, es, es lo que decíamos antes, hay muchísimos mitos. Eh, me he encontrado sobre todo, de eso me he encontrado mucho en Twitter, ¿no? Llevo cuatro años divulgando en Twitter eh, y, y bueno, es prácticamente a diario que me hacen algún tipo de, de, de referencia pues a que si tengo algo radiactivo o si soy... Al final, eh, lo que te decía, todo depende de la dosis, ¿no? Es decir, si yo trabajando en la central nuclear eh, tengo un dosímetro y mido y, y recibo, eh, a cabo de un año trabajando, pues el equivalente a dos o tres radiografías, pues imagínate eh, el riesgo que tengo, pues el mismo que el que se ha roto una, una pierna, ¿no? Es decir, eh, el, al final todo se puede medir y podemos saber la dosis que, que hemos recibido. Eh, hay muchísimos mitos. Eh, cuando empecé a divulgar, eh, hice una lista de, de mitos para intentar desmontar, y tuve que detenerme en 40, porque si no iba a ser demasiado extenso. ¿no? O sea, hay, hay muchísimos. Seguramente en estos días que se está hablando tanto de protocolos, tanto de procesos de limpieza, tantas hay cosas que... ...y desinfectar... ...bueno pues eh, supongo que tú estás... ...un poquito acostumbrado a esto ¿no? Eh, ...porque sí, en ASCO, sí. eh, entrar en ASCO... Eh, ...¿cómo se hace? ¿cómo es el proceso... ...para entrar ahí? ...un eh, día a día es, es, normal ¿eh? ...un día a día normal... ...bueno pues un día de normal... ...pues, eh, pues nada, me de, de desplazo hacia el trabajo... Eh, y una vez que voy caminando hacia la hacia la entrada de la central, eh, eh, paso por un, un aparato de, de rayos X, todo lo que son equipos, eh, o sea eh, cosas de mano, pues igual que un aeropuerto, eh, paso por un, un pórtico eh, que detecta que, que no lleve nada metálico, luego paso por un detector de explosivos también. Y, y entonces ya pues eh, entro a trabajar, eh, voy caminando hacia, hacia mi despacho y la, que es, es la sala de, mi despacho está dentro de la sala de control de la unidad 2 de ASCO aunque mi, mi ámbito son ASCO uno y ASCO 2 uh -huh. eh, digamos, y luego pues es simplemente una sala de control con muchos botones, con muchas luces, con muchas pantallas y, y, y bueno, es un trabajo que al final cuando pues, te acostumbras pues eh, lo tomas como algo rutinario y algo digamos no, no supone Eh, no, no, no no va uno de contención, ¿no? Lo que pasa es que es un trabajo que sabes lo que tienes entre manos. Tienes entre manos un reactor de mil megavatios sí. y, y una gran responsabilidad, pero pero como un piloto de avión, por ejemplo, no ni más ni menos. Eh, supongo que eh, la gente no sabe, ¿no? Pero nos ocurre mucho, o sea, dices... Eh, eh... Ver y comprobar que no llevo explosivos, evidentemente, que no llevo metales. Esos claro. túneles de seguridad son más peligrosos que una central nuclear, ¿no? A nivel <risa> radioactivo, eh, digo. No, no, el... pero los pasamos todos, quiero decir. Sí, no, pero una cosa es el detector de metales que sí. lo hacen mediante campos magnéticos con lo cual no hay riesgo y, y los equipos, eh, digamos, de mano eso sí que pasan por, por rayos X pero ahí no entra la persona, con lo cual no sí, hay no hay dosis. Entonces, y además porque un, un yo qué sé, por ejemplo mi bocadillo, pues pasa eh, o mi fruta que me suelo llevar, yo suelo llevar más fruta que bocadillo, pues eh, es irradiado también con, con esos rayos X y no les pasa absolutamente nada porque lo que hace es pasar rayos X a través de ellos Y, y en todo caso, desinfectaría alguna cosa que estuviera... Si hubiera algún tipo de, de, de microbio, pues probablemente lo mataría, ¿no? Es decir, esa, esa comida luego no es radiactiva. Una comida irradiada se puede comer perfectamente. Y nosotros no pasamos por, por pórticos de rayos X. Claro. Luego sí, a la salida, a la salida sí tenemos un pórtico que detecta radiactividad y si saliéramos contaminados lo detectaría también. La energía nuclear salvará al mundo. Así se titula El libro que se acaba de publicar, está en Planeta, una energía nuclear que tú conoces a la perfección, eh, en unas fechas en que además hacen falta cosas eh, que salven al mundo. Hay que cambiar un poquito los conceptos, eh, pero eh, quitando, con, con este libro, ¿no? El objetivo es eh, quitar un poquito el concepto negativo que existe sobre las cosas, el mito que hay, eh, que es mucho, pero también la realidad nos indica que, por ejemplo, Greenpeace no protestaba por la energía nuclear cuando comenzó, sino protestaba por el uso militar de la energía nuclear. Que la gente comprenda eso, ¿no? Sí, no yo totalmente de acuerdo. Es decir, eh, la energía nuclear tuvo un origen militar, eso es innegable, pero como tantos intentos que funcionan hoy en día y sirven para muchas cosas. El radar, por ejemplo, pues tuvo un origen militar y nadie eh, tiene ahora, quiere separar ahora el uso militar del uso civil. Todo el mundo sabe que se utiliza para... Eh, para protegerlos cuando los aviones están en el aire, ¿no? Eh, quiero decir que hay que separarlo y Gimpis eh, yo creo que no lo hizo, no sé por qué tipo de interés, si por lo le, que les interesaba eh, tener esa imagen o, o ganarse adeptos de esta manera pero no han sido capaces de separar el uso militar del uso civil de la energía nuclear cuando yo creo que son eh, dos usos completamente separados. Alfredo mil gracias eh, por estar con nosotros eh, por compartir estos eh, minutos eh, contigo y por luchar contra ese mito y esa leyenda, un poquito hemos puesto, has puesto un grano de harina eh, para conseguir que un poco cambie el concepto eh, lo que se cree, lo que la gente piensa sobre eso Pues muchísimas gracias a nosotros ha sido un placer El placer nuestro, gracias